Queblo mio, che techo en che ti ho offendido, responde? Yo te saqué de Egipto y por cuarenta años te guié por el desierto. Tú hiciste una cruz para tu salvador. Pueblo mío, ¿qué te miembro Choo en que te ofen o Yo te libré del mar, te di a beber el agua que manaba de la roca. Tú hiciste una cruz para tu salvador. Yo te llevé a tu tierra, por ti vencí los reyes de los pueblos cananeos. Tú hiciste una cruz para tu salvado. Yo te hice poderoso Estando yo a tu lado Derrote a tus enemigos Tú hiciste una cruz Para tu salvador Pueblo mío que te he hecho? ¿En qué? впечатл responde.